Casenave, que es el fiscal de esta causa, para que nos cuente cómo va avanzando.、Eh, Oscar, buen día, estamos en vivo para Radio Quermés, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo te va? Hola Cintia, ¿cómo le va la audiencia? Bueno, básicamente vos hiciste un, una introducción de lo que sucedió el jueves en la escuela 27, en el Jardín de Infante. Lo que quiero aclarar es que digamos, hay dos causas que tramitan concomitantemente. Una es、eh, la denuncia que efectuó muy correctamente esta maestra, de acuerdo a los protocolos de adaptación. sobre el maltrato infantil respecto a un niño que, que asistía a ese jardín de infante y como dije concomitantemente existe otra denuncia penal donde producto de esta puesta en conocimiento de la autoridad judicial por parte de un maestro de una supuesta vulneración de derechos de un niño se genera con la mamá de este niño un altercado y obviamente con lesiones y, bueno, y, y como de público conocimiento en la escuela 27 Bueno,、eh, como dije, hay dos causas penales. Una que están trabajando todos los equipos técnicos, que respecto al maltrato infantil, obviamente nosotros vamos a investigar si ese hecho ilícito acaeció y quién fue el responsable. Y por el otro lado tenemos、eh, a, a esta docente, que obviamente、eh, formuló una denuncia penal respecto a, a una situación que vivenció en la escuela.、Eh, bueno, esa, esa causa, digamos, tiene... La, digamos, tiene mucho más avance, digamos, porque es mucho más, si se puede decir, mucho más fácil de trabajarla、uh -huh. por, los, por los, las personas que participan, no hay niños. Entonces...、Uh -huh. Como es mucho más fácil trabajar eventualmente en ese tipo de causa, es que hemos avanzado mucho más y hemos tomado algunas entrevistas, hemos, esta,、eh, nos hemos reunido en el día de hoy con la docente, la hemos escuchado, hemos、eh, escuchado su versión de los hechos, cómo sucedieron y cómo venían trabajando determinadas situaciones en el ámbito, digamos, de, de ese jardín de infantes.、Eh. Consultamos cómo eran los protocolos de actuación respecto a las denuncias, cómo ellas se manejaban institucionalmente. Bueno, tuvimos una entrevista bastante amplia en el día de hoy para poder avanzar en esa investigación y saber con, a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, más allá de lo que tomó Estado Público, obviamente, que en virtud, digamos, de, de lo que sucedió, se tomaron algunas medidas. Estos son medidas concretas de protección. Por un lado, medidas de protección respecto a. A ese niño vulnerado, supuestamente vulnerado, y por otro lado una medida de protección respecto a la docente, que concretamente es una medida por 180 días, que、eh, no se pueden acercar ni a la docente, ni a los directores, ni a la escuela misma, ni al domicilio de, de, los, de los actores. Bien.、Eh, de lo que se puede contar públicamente, ¿qué ha dicho la maestra? ¿Qué, qué se acuerda de esa situación? No, concretamente lo que dije, ella formula, digamos, digamos, vislumbra algún tipo de indicador respecto a. a un posible maltrato infantil, lo pone en conocimiento y en virtud de poner en conocimiento ante la autoridad, digamos, policial o la, autoridad que, la unidad funcional de esta ciudad, esa situación, la mamá del niño viene en un estado, digamos, no, no normal para ese caso de situaciones. Alterada, sí,、menos. alterada, pidiendo explicaciones de por qué había sucedido eso. Producto de ese pedido de explicaciones, no racional, obviamente, Eh, sucede lo que sucedió y que fue de público conocimiento.、Bien. ¿Y contó qué le dijo la madre en el momento que la atacó? ¿O pudo contar eso o no? No, no, no, o sea, concretamente no, o sea, no, no, no porque, digamos, esto hay que respetar los tiempos también de, de su vivencia, obviamente están trabajando los equipos técnicos del Ministerio de Educación, nuestros equipos técnicos.、Eh, nosotros no, digamos, ahondamos quizá un poco más en, en lo que es la recreación de la autoría, digamos, de quién fue. Porque primeramente teníamos obviamente una información de que había sido、eh, la mamá y, y, y, la, y la pareja de la mamá. Bueno, un poco、eh, tratamos de, de vilumbrar un poco quién había sido el, el autor、eh, y cómo fueron los hechos. Después, obviamente,、eh, lo que ella relata, bueno, es su vivencia personal y,、sí. y queda volcada, digamos, en la, en la entrevista técnica, digamos, que hacemos.、Bien. Algunos docentes en la manifestación, lo comento así como para que se sepa, están hablando de miedo de ir a trabajar. Esta mamá, después de lo que le pasó, ¿Contó, este, manifestó algún temor de volver a trabajar después de lo que le pasó con esta mamá? La docente, mira, ella está, d i g a m obviamente, s o como toda situación traumática, implica que lleve un tiempo, obviamente un tiempo de, de, de, de, de, de racionalizar lo que pasó, de trabajo interno con su propio grupo de trabajo,、eh, Digamos, todo eso es lo que los equipos técnicos van a lograr con las jornadas institucionales y trabajando, digamos, tratando de que la comunidad educativa va a tener esos lazos respecto a, a, a esos niños, ¿no? obviamente no nos olvidemos que hay niños. Respecto a la docente, obviamente yo creo que es fundamental que se la trabaje digamos, con el equipo técnico y que en, digamos, pueda volver a trabajar con, en un ámbito saludable. Eso es lo que yo le propuse y lo que voy a tratar de que lo pueda realizar、digamos. de alguna manera. Hay que darle tiempo, obviamente hay que trabajarlo y, y obviamente hay que respetar sus tiempos. La otra causa que tiene que ver con el menor, no hay a v a n c e Mirá, esa causa sí hay avances, obviamente eso también se fue trabajando. Lo que nosotros estamos esperando al día de la fecha es,、eh, más allá de que tiene una restricción de acercamiento y de contacto a la mamá, por 10 días, es un plazo que nosotros estimamos razonable para que los equipos técnicos del sistema de protección integral, esto es la defensoría de niños, niñas y, niño y adolescentes, la anidicción de niñez, la unidad local digamos, de protección de niñez de la municipalidad, de violencia familiar, todos los equipos interdisciplinarios puedan trabajar de alguna manera este caso y digamos, aconsejen digamos, qué medidas tomar. En lo que respecta a la parte judicial, nosotros, nuestro espectro va para obtener una declaración, obviamente del, del principal damnificado, en este caso un niño vulnerado en su derecho, supuestamente vulnerado, en donde el sistema que se obtiene digamos, ese relato, el sistema de cámara Gessel, Bueno, aún hoy todavía no, no tuvimos la posibilidad de tener esa aptitud, eso es una, una entrevista que desarrolla nuestro equipo técnico. Estamos al aguardo de que eso se vaya llevando, obviamente en, en el avance de esta semana creo que vamos a tener ya la novedad si puede estar apto o no para declarar en cámara Hessen. Tengamos en cuenta que es un niño de cuatro años de edad, un niño especialmente vulnerable. Eh, y bueno, obviamente nosotros dejamos que los equipos trabajen y, y que lo hagan con, con razonabilidad y, y o b v i a m e n t e lleva su tiempo.、Bien. Este caso es muy reciente, pero hay otros casos que también están esperando、eh, que se determine una cámara Hessel para algún menor. ¿Cómo, cómo está esa situación Digo, en general de los casos que involucren a menores y que se necesite ese, esa herramienta? Bueno, los tiempos obviamente son razonables. Obviamente tengamos en cuenta que nosotros el sistema de cámara h e s s e se usa para muchos testimonios. En、nuestro código procesal prevé para v í c t i m a especialmente v u l n e r a b l e adultos mayores, para algún testigo que no pueda declarar por la distancia o porque no va a estar en el país, y niño, niña y adolescente vulnerado. Ya sea vulnerado en su faz sexual, en su integridad sexual, o vulnerado, digamos, con algún tipo de lesión física, que también implica que se obtenga el, digamos, se obtenga el testimonio mediante el sistema de cámaras g e s e l De acuerdo, obviamente, a la agenda que las psicólogas del Poder Judicial tengan, se van a ir fijando. Los tiempos que venimos manejando son tiempos razonables, obviamente, no. No, no, no te puedo decir cuándo va a ser porque todavía no tenemos la aptitud para la declaración, pero, pero son razonables los tiempos.、Bien. No hay una demora. Yo estimo que no, creo que no.、En、lo que respecta a nuestra temática de maltrato infantil, no. Bien. Bien.、Eh, Cintia, te está escuchando Oscar por si querés hacer alguna consulta. Eh, ¿Cómo le va, fiscal? Buenos días. Hola, Cintia, ¿cómo te va?、Eh, pensaba en, en esto, ¿no?、Que、hay dos causas. La causa hacia,、eh, donde se investigan las, este, las violencias que puede haber, este, de las que puede haber sido víctima el niño y también la causa que se lleva adelante contra la mamá de este niño. Se analizan las cuestiones de vulnerabilidad en las que está también esta mujer. Exactamente. O sea, todo se aborda en un contexto integral. Y obviamente eso se tiene en cuenta al momento de desarrollar digamos, todos los pasos procesales. Nosotros evaluamos la situación. Vos me refería a la mamá, digamos, claro, concretamente. Claro, claro. Sin lugar a dudas que eso se evalúa, se evalúa en calidad de imputada y en calidad digamos, de, de posible víctima también en un sistema de vulnerabilidad.、Uh -huh. eh, ¿Y cuál sería el, el posible delito que se le, que se le imputa? Respecto a la, ma a la maestra, d i g a m o son las lesiones leves. s lesiones、eh, O n l e sea, i o n s leves, s e o el contexto que se le da digamos, es porque fue en una escuela, obviamente todo lo mediático que salió, pero no dejan de ser lesiones leves que prevé el Código Penal de un, mes a un año, artículo、uh -huh. ¿sí? 89.、Uh -huh. Respecto al maltrato infantil,、eh, también estamos dentro del ámbito de las lesiones. Nada más que va al marcado en la Ley de Protección Interal g en la 26061, pero no deja de ser delito de lesiones.、Uh -huh. ¿Y llegan muchas causas、eh, que constituyan algún tipo de delito、eh, ocurrido en el ámbito escolar a la Fiscalía? Mirá,、eh, no tengo un número exacto, pero yo, particularmente en mi Fiscalía, es la primera que tengo en el ámbito escolar.、Eh, pero. t e n e n cuenta que nosotros tenemos una unidad de atención primaria que puede haber resuelto de alguna manera、uh -huh. con alguna salida alternativa y que no llega a investigación, digamos, a la parte de,、eh, de la investigación criminal, que es lo que me compete.、Eh, puede haber otras causas, les conozco, pero puede haber.、Uh -huh. Gracias, de mi parte. De nada, Cintia. Saludos. Bueno, Cintia,、eh, ahí estamos.、Eh, hablando con el fiscal Oscar Casenave, pero también este, indagando en otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo diario que tiene que hacer la, la justicia y también este, los avances que se dan en caso que no hace más de una semana que ocurrió esto. También tenemos que tener en cuenta que estos tiempos que estaba hablando el fiscal son razonables. Pero también se、eh, exige, también de, de, de alguna forma, que la justicia actúe rápido. En algunos casos actúa rápido, hay otros donde se tienen que tener en cuenta otras cuestiones, sobre todo si hay menores en el medio, con la cuestión de la vulnerabilidad、uh -huh. del menor, pero también de la familia, porque en este caso hay otras cuestiones que no se conocen a, públicamente, pero que tiene que atender la justicia, poner el ojo para. Tomar una determinación más general. Así es, Mauro. Bueno, te agradecemos este aporte. Nos reencontramos, Cintia. Hasta luego. Hasta luego. Fundamental el trabajo de Mauro.